en cada puesto una expresión de cultura popular. Pase y revolve, seguro que algo te queda bien. Y, que me y bienvenidos a otra jornada mágica en esta feria americana Donde me luzco en la compañía de Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati Ponce Mucho ímpetu para mi energía Ya está, yo me cansé, <risa> siga usted ¿Cómo les va a todos? A mí Muy buenas bien noches. A, mí, a mí también El estudio pleno de gente Repleto, hace mucho calor humano acá dentro Usted tiene muchos amigos, ¿no? Amigues Amigues No, amigos <risa> tiene, vamos Sí, vamos. amigos y amigas Y amigues Y amigues Tiene sí, de todo Tengo de todo Me Los podría mandar para mi cumpleaños Que nunca junto más de tres ¿Viste? En mi cumpleaños no entran Dígame una cosa sí. Nati Le voy a hacer una pregunta metafísica Dígame ¿Usted qué quiere ser cuando sea chica? ¿Qué quiero ser cuando sea chica? Sí Y quiero estar en una radio eso quiere ser jugaba a sí. la radio ustedes chiquititas <risa> hay alguien que dice que esía lo mío que ahora lo vamos a presentar está era mi operador se vino era con mi... la con la línea genética verdad, se vino. me acuerdo cómo se llamaba mi operador se llamaba Casimiro y era él, era él. <risa> <risa> estamos acá hay que decirlo porque el primer número de la noche va a ser una ronda de poetas de Murga sí muy es que bien vas bien no, me, todavía no me corrigió no <risa> Lo vivo corrigiendo. Poetas de Murga, escritores, hay unas improntas, las trucha que veo acá. <risa> y uno de ellos es el hermano de la susodicha. Claro. Un prócer de la Murga Porteña, de maestro. Sí, no, no quiere maestro, que le digan maestro, todo eso, pero bueno, vamos a presentarlo. Puede ser un prócer como Sarmiento también. No, de bueno, Que te digan tampoco. sos un prócer, tampoco no ese, le implica que sea un elogio. Mírelo así de... Co ¿No lo vio usted cuando baila la Murga con las charreteras esas que se pone? Yo lo veo, yo lo veo. Parece sí, un sí, prócer sí. que se tomó un ácido y quedó así todo ah. de colores. Y después de la realidad. <ríe> bueno, pero ya que está hablando, porque en la radio... Yo le explico, hasta que no lo presentan, tienen que estar muditos. Pero bueno, no importa, eso vamos a para la hablar. próxima. Vamos Bien, a al fin me corrigió. Al fin corrigí a alguien. Le cedo la palabra y usted nos presenta a sus invitados y le ahora presento. son míos. Sí, pero tengo un problema. Hay dos invitados que no me acuerdo el nombre. Ya empezamos mal. Eso es como una reunión de egresados donde alguien viene y este ¿No quién era? Pero bueno, vamos a empezar por quien me acuerdo, este que yo le digo Sergio, pero en realidad es el Buddy de la gente. A su bueno, hermano. Es mi hermano, claramente. Sí, <risa> si cualquiera se acuerda. <risa> buenas noches, Buddy, alias Sergio. Ahora sí, buenas noches. Ahí está. Acerque más al micrófono sí. porque no lo escuchamos. Hola. <risa> Él es, también está en la gran murga de los Inhabitables de Flores, donde está... Diga usted, ¿quién está? La reina del carnaval. Nati sí, <ríe> Claro. Ah, entonces, entonces... no sabía quién tenía que nombrar. Pasamos también para la persona que no me acuerdo su nombre, va a decir ella quién es. De los Fisura de Morón era. Muy bien. Sí, de la Fisum, Sofi. Hola. Sofi de la Fisur de Morón, muy bien. Vamos por el otro lado también con alguien de Morón. Eh, Bati, también de la fisura. Bati, que te agregué, pero ah. no me acordaba, lo agregué y a la mañana ya me olvidé. Y ahora sí, la negra Vicky de Los Rotosos de Montserrat, buenas noches. Hola, buenas noches. A ella sí me acordaba, porque aparte el otro día estuvimos hablando de ella que me emocionaba, me daba ganas de salir corriendo y... Y agarrar la revolución cada vez que, que recita Al igual que la persona que tiene a su lado Mati y los atrevidos por costumbre Buenas noches, ¿cómo están? Matías es también Lo, lo fuimos a ver al teatro acá con, con mi hermano y, y ahí también te querés saltar de la butaca Y e ir a abrazarlo cada vez que recita eh, Sí, sí. <risa> Usted es un poco impulsivo Yo soy impulsiva Viene saltando de la butaca Vimos saltando de la butaca Pero es así, hay gente que me que Entonces me tenemos a Badi Sophie, Bati Vicky. Vicky lo estoy anotando, eh, Y <risa> Mati. Y Mati, todos Betty, con I. Peggy, Mary, Julie. <risa> y <risa> Ay, Nati Ponce. Y Nati también. ¿Vos? Reina del carnaval. Gusti. Porque si decimos Gustavo, ahí ya. Eh, sí, sí. Gus, puede decir. Gus o Gusti, dígame como, no me diga Tavo. No, le encima. Porque cada vez que en algún digo. lugar me dicen Tavo después no me pagan. No, está bien, Lencina. Le ¿Lencina le viene mejor? Eh, como usted quiera. <risa> bueno. Mi, mi padre estaría, no sé cómo estaría. Estaría orgulloso de usted. <risa> Ay, eh, bueno, pura. nosotros los convocamos para hablar más o menos de cómo se escribe un espectáculo de, de Murga Porteña. Este, No sé quién quiere empezar a hablar de, de la estructura de ella. Vamos a tirar, teníamos sí. un, ten, teníamos algo más o menos organizado porque nosotros tratamos de ayudarnos, ¿no? Como, yo sé que hay una estructura básica que tiene que tener una murga para presentarse como murga. Este, hay una cantidad de canciones, como es, presentación, cierre... ¿Me lo, ¿me lo va a contar, Vadi. Bueno, bueno, ahora sí. A ver me dijeron el nombre, hablo. Sí. <risa> eh, sí, en realidad hay una, una estructura que está un poco más como aceitada de un tiempo hacia acá, en el que muchos murgueros dijeron, bueno, vamos a, a, a, a de alguna manera, estructurar, armar eh, una actuación en Carnaval y dentro de por lo menos el circuito oficial hoy en día en Capital eh, existe una, una estructura básica que sería eh, la glosa de presentación la, es el recitado que presenta la murga la canción de presentación eh, luego viene la crítica que la canción de crítica es fundamental en la murga porque sin crítica no hay murga la crítica Eh, critica, no protesta, por lo general utiliza doble sentido, utiliza picaresca. Bien, es eh, sí, sí, como una parodia, digamos. Claro, sí, sí, sí. Eh, tiene que causar una... Porque la, la, la murga eh, viene a mofarse de, de la realidad un poco. Si nosotros estamos todo el año eh, bajoneados y después llegamos al carnaval sí. y, y, y te hacemos un discurso de todo lo malo que, que ya vimos, sin reírnos de eso, es como... Otro bajón, entonces sí, el carnaval sí, sí. quiere por lo menos pintarnos que a pesar de todo seguimos vivos y, y nos cagamos de risa. Mire, poco. después si nos falta tiempo, que sí. Nati siempre me dice que no nos va a faltar, pero es mi, una de mis fobias, es que me falte tiempo. Eh, yo hoy me traje grabado un, en una una narración de siete minutos de la historia de la de la murga medieval ya me cansé y cómo, nace la cómo nace la burla al poder cinco Mira. minutos es demasiado para una radio. siete dijo <risa> por eso no no este... bueno pero la podemos escuchar mientras bailamos no, por obvio ejemplo. obvio este igualmente yo acá le dije al muchachito que tengo enfrente Matías que me va a recitar, porque no podemos... Bueno, espere que termine no, con la sí, estructura. sí, estoy contando. Deje hablar a su señor, hermano mayor, contando, Ponce. Deje hablar a su hermano. No te pelees, porque yo me peleo con ella. Sí. Ahí está. está bien. No le saques el lugar. Hable usted. Eh, dijimos la crítica, después viene el homenaje, que el homenaje eh, en la estructura de, del circuito es, es, es opcional. Eh, puede estar o no estar. Eh, Y después viene la, la canción de retirada, la canción se, la murga se... No, perdón, antes de la canción de retirada viene el recitado de retirada y después sí viene la, la canción de retirada donde se va la murga y se va bailando como loca. Bueno, eso es lo que, lo que hoy estaba hablando a la mañana con un par de murgueros que, que está eso es dentro del circuito, porque hay una puntuación que tenés que respetar, por así decirlo, la estructura. Sí, igual tampoco es a rajatabla, me parece, como que... Si no estaríamos hablando de, de que nos regimos por un, por un reglamento que, que si no lo hacemos, nos matan. ¿Esto se lo no. tienen que presentar a alguien? digamos Estamos No, esto de... esto en el circuito oficial hay un hay un, un jurado que te evalúa, pero vos dentro de eso volás, qué sé yo, los inevitables. Eh, respetamos esa, esa estructura y agregamos alguna que otra canción en el medio. Nosotros hacemos una parodia. Eh, hacemos un, un, tenemos un hilo conductor donde contamos una historia que año a año cambia y en el medio metemos cancioncitas, eh, algún recitado, algo demás, respetando esa, esa estructura y por ejemplo el homenaje, nosotros los inevitables o homenajeamos muy pocas veces o lo usamos para cierre de espectáculo, entonces ese espacio de la canción va para eso. Eh, ¿Y, lo, ¿Y los otros? Nosotros agarramos... Nombró el ahí y lo dejamos a un costado. Claro. Atrevidos por costumbre. Sí. Anarquía. Y armamos el espectáculo que nos, que nos nace armar, eh, los recitados, las canciones, eh, la estructura. ¿No? Más que nada cuando en todo eso que, que cuenta el Bay te está contando lo que es la historia del escenario, ¿no? Estamos claro. dejando de lado lo que es el desfile de, de inicio de la murga y la retirada. Y después que tenemos todo eso listo, tratamos de ver cómo cuadra dentro de esa estructura a la cual hay que hay que tratar de respetar y, y que no respetar tiene algunas consecuencias eh, puntuales puntuales. <risa> a ver como cuáles, a ver. A ver nah, no, no, lo... bueno. Digamos que el, el jurado va cambiando un poquito con el con el correr de los años. Eh, y se está haciendo un poquito más murguero, ¿no? Vamos encontrando algunas, sí, algunas caras conocidas, gracias a Dios. Pero en un momento era... Eh, daba perfil muy funcionario público. Faltaba mucha sensibilidad cultural y social. Faltaba mucha experiencia de murga. Eh, y sumado al bullicio que generamos todas las muras, el unru y todo eso. Eh, bueno, nada, el tipo iba a la, la rajatabela que hablaban recién y decían... Che, no, esto no es un recitado de entrada. No dijo que llegaron. Claro. Eh, entonces, Hacía alusión el, y él decía que el, no llegaron. A mí me ha pasado de leer eh, así resultados que decían el recitador en ningún momento dijo que llegó la murga. Nos viste entrar, amigo, no hace falta que yo me suba ahí a decirte <risa> acá hay 150 pibes, o sea... Entonces lo que tratamos siempre es de una vez que volamos y lo disfrutamos y creamos todo lo que queremos crear para el carnaval che, bueno, ¿cómo lo bajamos acá? ¿Cómo hacemos que esto sea un recitado de entrada. ¿Cómo hacemos que esto sea la canción de entrada? Gallego, permiso. Acabamos de poner la palabra, llegamos. Y, y listo. Y sigamos cantando lo que queremos. Pero, ¿está? Vinimos o sea, Entonces nos pasa eso. Pero cuando trabajábamos al revés, era bastante más confuso, porque caías mucho en el hecho de eh, repetir. Repetir palabras, repetir frases, que el brillo, que el colorido, que el carnaval, que la alegría. Y dices, ¿pero ¿cómo salgo de esa estructura cotidiana que se repite...? Pensando en la gente que iba a pasar 40 murgas a lo largo de, de, de, un, de un carnaval en un barrio y, y escucha un montón de veces. Bueno, la mejor manera que nosotros encontramos era alejarnos de la estructura, crear lo que queremos crear y ver cómo la cuadramos ahí. Muy bien. Los rotosos de Montserrat, ¿cómo escriben? ¿Cómo, cómo están dentro de esa estructura? Eh, bueno, nosotros como más o menos un poco lo mismo que, que Los Atrevidos. Igual es bastante... Eh, nosotros tenemos bien marcado el eh, esto, ¿no? el, la, la glosa, la canción, nada. siempre agregamos, intentamos agregar homenaje porque es un momento que no, nos gusta mucho y estamos de a poco, eh, nosotros como tenemos pocos años, entonces estamos como encontrando nuestra identidad, entonces lo que tiene que ver con la escritura y todo, aprovechamos las canciones de presentación, por ejemplo, para hablar de... No, llegó la murga con todo el colorido y se va en un camión con el color y el amor. y el, Sino eh, buscarle y hablar un poco de quién es, qué, quiénes somos los que llegamos, de dónde, porque además estamos en la búsqueda de esa identidad, que ya la vamos encontrando cada vez más y estamos bastante contentos con eso. Pero bueno, hablar un poco como de, de nosotros y cua, qué es nuestra, nuestra identidad, qué es lo que queremos contar, qué queremos contar, llegamos y qué queremos contar y buscamos en cada... Este, en cada canción nueva de presentación que escribimos, por ejemplo, hablar un poco de eso. Este, y sí, respetamos bastante la, la estructura esa, porque también se da medio naturalmente, le agregamos cosas, le estamos agregando eh, nosotros, el, después de la glosa de retirada, la canción de retirada, que es cuando la Murga se retira con su desfile de retirada, Este le estamos sumando un puente cantado de voces y juegos de voces que está... Este, está bueno estamos ahí jugando bastante con eso y con la, con las canciones y las glosas entre medio del espectáculo también ir como intentando mantener siempre como un escenario presente digamos respetando la estructura pero poéndo claro, agregándole distintas distintas distintos condimentos digamos. Bueno, y en, en provincia ya es todo muy distinto, me estaban diciendo hace un ratito. Sí. Eh, además de, de, de lo que es escribir el espectáculo, también de la forma en que se mueven en carnaval y lo que están queriendo hacer, digamos, en, en provincia, en Morón, por ejemplo. Eso mismo, quería arrancar, escuché mugas porteñas, bueno, son todas acá de capital, nosotros venimos desde el Conurbano. Eh, somos una murga independiente y autogestiva, mismo ese hilo conductor que decían nosotros No lo respetamos porque no está, claramente. Eh, nosotros, particularmente, Nuestra Murga vive criticando, ¿no? Y si querés decirlo, una forma bastante de protesta. También hablamos, obviamente, de alegría, de lo que es el carnaval, pero constantemente contando, no lo que pasa en el barrio. ¿no? Eh, en provincia tenemos otras problemáticas, también, al, ser, al no estar dentro de un circuito eh, y ser como dije hace un rato, independientes y autogestivas, las murgas de todo lo que es el conurbano. Eh, los corzos los armamos nosotros desde el todo, ¿no? desde ir a pedir una nota al municipio para que nos dejen eh, cortar la calle y todas las cuestiones organizativas del corso, mismo del show. ¿no? o sea Nosotros, no, al, al no tener ese hilo, eh, hacemos, vamos a decirlo en criollo, como lo que queremos. ¿no? Y, y las canciones y todo, las escribimos entre todos, lo hablamos entre todos, eh, modificamos la letra entre todos vamos haciendo como sale, ¿no? Como más antigua, ¿no? Eh, al lado del fuego. Eso, algo así. Sí, sí yo vengo eh, con Urbano Profundo. También perfecto. Es eh, otra historia. Sí, y también al no tener el circuito, por así decirlo, eh, hay muchos municipios que les molesta, creo yo, ¿no? Lo, que la gente esté en la calle, que las murgas digan cosas que pasan. Y el año pasado en Morón nos quisieron prohibir los corsos Hubo una movida sí, importante verdad. por eso. En Matanza este fin de semana iba a haber un corso creo que bajados del barco. Eh, el municipio no, les, no los autorizó, así que no, los, no va a haber corso en la Matanza este fin de semana, a menos que estés del lado de, del municipio, ¿no? Esa es la, la cuestión. Y como te digo, Matanza hace unos años fue Merlo, eh, San Miguel, Loma de Zamora, El Jahuel y casi todos los municipios que te puedas... Imaginar eh, con todos los colores de intendente que te puedas imaginar, eh, están atentando contra la cultura en este momento, que son en nuestro caso las murgas. Recién me decías que querían hacer un corsódromo. Sí, la idea es, la idea que tienen ellos, vamos a decirle, los, los, los políticos de turno ahora, es eh, armar una especie de circuito bonaerense, por así decirlo, que se encarga de cada municipio de disponernos un lugar, una fecha. Eh, Y capaz que también un hilo conductor así de las canciones y las cosas que, que tenemos que decir, un presupuesto, eh, cosas que todas las murgas, o la gran mayoría, eh, no estamos de acuerdo. O sea, somos autogestivas y nos manejamos eh, nosotros mismos para con nosotros y con el barrio o a donde vayamos. ¿Y qué te ofrecen a cambio de eso? A ver, el diablo, ¿qué quiere? qué, te, qué el, diablo el diablo pone ahí que... la moneda arriba de la mesa, ¿qué pide? Que capaz que no tengamos tanta crítica. O sí, capaz ¿sí? que no... Sí, eso clara, y, sí, pero no, es la respuesta. Porque el ejemplo claro es lo que pasó en Morel el año pasado. Nos llaman por teléfono de cultura y nos informan que los cursos eh, están prohibidos. Así, están prohibidos. ¿Por, digo, qué, ¿por sin, qué? Sin un por qué. Sin un por qué. El por qué fue, eh, nos dijeron desde arriba que, que, que, que es así. Punto. Bueno, pero teníamos una fecha pactada, te dijimos cuándo iba a ser el curso, Bueno, pero está prohibido. A nosotros, como la fisura y a todas las burgas de Morón, eh, nos juntamos, fuimos al municipio a quejarnos. Eh, no, no, no, no, no nos mandaron a cultura, después nos mandaron con el secretario de gabinete, con el intendente, con el concejal 1, con el concejal 3, con, o sea, nos dieron vuelta por todos lados, eh, nos juntamos, presentamos un recurso, voy a decir de, am, de amparo, pero no es amparo, o sí, bueno, un recurso de amparo. Terminaron eh, avalando, o sea, dejándonos hacer los cursos. Pero a todo esto un montón de corsos fueron. se, se prohibieron, no, ¿no? se cayeron. O sea, se cayeron. Ah, qué, qué, qué, qué absurdo, porque en el conurbano el carnaval ni siquiera se habla de que está vivo el carnaval. Es carnaval. Bueno. Hay, <risa> hay, lamentablemente hay un es historial eh, feo, vamos a decirle, van a decir otras palabras. Eh, creo que en San Miguel fue que pasó que hacían el corso, te dejaban, pero después pasaba la policía y secuestraba instrumentos. Entonces hubo muras que después del corso en el barrio, donde ensaya siempre en la plaza, se quedó en la plaza hasta que se haga de día. Todos juntos ahí en el medio de la plaza para que la policía no llegue. Estamos y hablando del corso de San vuelta. Miguel que tiene... O sea, yo iba a los siete años me llevaban al corso Sin de San Miguel. un montón de años. Claro. <risa> no, pero además era una <risa> cosa, una institución. Blanco y negro. <risa> sí, o sea, blanco y negro claro. Estos corzos que comento son los que pasan en los barrios, donde ensaya cada murga. O sea, ahí está la, la, la problemática. O sea, que... Eh, son los ensayos mismos el micrófono si sí, no decía esto de que también eh, que caiga la policía a levantar ensayos eh, no permitir hacer eventos que una murga esté haciendo su corso y caiga la policía y le saque la bajada de luz corte todo digo nos estamos organizando con los vecinos también para que nada que sean ellos también es, también quienes banquen eh, estos eventos que son para ellos o sea son del barrio y para el barrio quién es el intendente Ferro En Morón, Ferro. Y responde a... Al PRO. Mm. Y bueno, ya sabemos ah, con ah, qué ah, huellas ah, haramos. <risa> no, no, totalmente, es sistemático. Esto y sí. ahora, ahora nos está pasando lo mismo, supuestamente podíamos llevar las cartas para, para pedir esto, el corte de calle, la bajada de luz, eh, que es de lo único que se encarga el municipio, y darnos la seguridad... Eh, y supuestamente Morón se entregaban hasta el miércoles 5, en Caguise ahora resulta que no es así que hay que ir a cultura de cultura te dicen que no que hay que ir al municipio entonces es, se están manejando igual que el año pasado así que nuevamente nos estamos organizando eh, nada no, si, o sea si no nos dejan hacer el carnaval lo haremos igual bancándonos entre nosotros como venimos haciendo hasta ahora hay que apoyar las movidas Eso, teniendo las experiencias de como comenté recién en San Miguel o en Merlo el municipio de Merlo también Eh, en la gestión anterior han eh, ido a apretar gente de la misma murga tocar la puerta en la casa, che, eh, no hagas el corso entonces Increíble. no hay nada <risas> oficial que diga se prohíbe el corso pero está la la mano <risas> Pero además como buen paranoico, es lo que decíamos en creo que un par de emisiones atrás, sobreestiman el poder que tiene un tipo que hace un corso, ¿entendés? ¿Por qué te me des miedo? Que te tiremos abajo el municipio con el corso. Ojalá, pero eso no va a pasar. Al contrario, si fueran más piolas, les serviría como, bueno, dejar la válvula de escape, ¿viste? Los reyes eran piolas y dejaban que, que un bufón se riera de ellos delante de la corte. Esta gente es demasiado tilinga, demasiado paranoica, demasiado... Si no hablan de mí, no va a pasar nada. Si no hablan no piensan. Es como una idea así extraña, ¿no? Totalmente. Yo creo que viene ahí para. Si bien las imagino que todas las murgas, o sea, como dijo ahí el compañero, eh, criticamos, ¿no? Eh, parece que les molesta que, que se diga la verdad, ¿no? O sea, apunta, creo no, yo. Está todo. No, no tiene que ver ya con con lo que es Murga. Todo está prohibido. Todo, todo le, le bajan presupuesto. Los mismos lugares que dan talleres no tienen presupuesto, yo vengo de un taller de radio en el Elías Castelnobo, de Liniers y no pude hacer el segundo año, digamos de la columna que hacían ocho 810 porque no había presupuesto y no se hizo en 15 años se hizo el programa y el año 16 no salió al aire porque no había presupuesto, entonces me parece que atentan con todo Me atrevería a hacer una reflexión que no es propia, sino que entre varios la lo hemos conversado Hágale Mati que yo creo que no le temen a, la, a las murgas o al corso, no, es, no, les, no les preocupamos nosotros, les preocupa a su electorado, claramente. Su electorado le está pidiendo hoy que no quiere las murgas en la calle, que no quiere a los artesanos en la calle, que no quiere a los músicos en la calle, y le responden a ese electorado. Y aparte porque no están tan seguros de poder continuar, entonces tratan de responderle de la manera más fácil, que sacar a los negros, sacarnos a nosotros. Eh, la capital también, si bien sí. tiene un circuito, tiene ley, tiene todo, hoy está a través las murgas, están nuevamente reorganizadas y están peleando porque eh, el gobierno de la ciudad viene fuerte contra las murgas nuevamente. No hay certezas de cómo van a ser los cursos, cómo van a continuar, qué requisitos te piden. Y eso que acá los bancas y son patrimonio cultural de la ciudad, el, el movimiento murguero. Pero creo que pasa principalmente en su medición, en esa tonta medición que hacen siempre social o insocial, en el caso de ellos, sobre el electorado. El electorado de ellos no nos quiere tomando el bombo ahí. Es una lectura bravísima en el fondo, ¿no? no porque apart, además eh, van en, eh, contra la cultura en general. Eh, claro. De todas maneras, nosotros creemos que, por supuesto, somos cultura, pero ellos para ellos la cultura está en el Teatro Colón, que por supuesto que también lo es y es... es... Tinelli. ¿Eh? ni siquiera en no, el Teatro no, Colón. No, no, Ojalá. No, no, porque, pero... no, no por eso eran los oligarcas de antes, que eran cultos. Pero me parece, Estos al Colón te llevan que... a, a, a Tini o a la parece otra. Me que eso lo ellos lo usan como una distracción, como un placebo. No, ni siquiera lo tomo como cultura. Eh, nosotros podemos hacer la reflexión de que Tinelli es cultural, pero una cultura... Eh, espantosa que, no, no sé si es mm. espantosa porque también es un bajón explicarla sí, el... desde ahí porque yo no soy quien para decir si es espantosa o no ahora es una cultura yo, que yo existe lo puedo, yo lo digo está eh. bien por, por eso te digo que yo, eh, a lo que voy yo es que es una cultura que existe está si nosotros eh, nos, refleja eh, alguna parte refleja alguna parte si nosotros queremos que no se siga reproduciendo de alguna uh -huh. manera vamos a hacer fuerza por otro lado por eso estamos una murga en la calle o por lo menos yo eh, tratando de decir ciertas cuestiones eh creo que hoy hoy pensaba cuando vos decías no, porque no estamos atados a un circuito eso es cierto, pero también es decir esto que yo dije al principio no es algo que a nosotros los murgueros porteños no, no nos tiene atados de pies y manos es algo que nos, nos encuadra en un espectáculo en un espectáculo eh, murguero que es cultural que es eh, artístico y que todo eso hace que salgamos a la calle con una idea y una ideología y eso hace eh, pensar Hace pensar, a, eh, pero no porque hace pensar mejor. Hace pensar de una manera diferente. Cuando vos pensás diferente corres el eje y eh, haces otras cosas. Y eso es lo que no quieren. Eh, al, al Como dijo Mati, acá estamos eh, organizados la, eh, las murgas eh, históricamente. Más, no es sé si históricamente. De un tiempo hacia acá. Po podría eh, eh, nombrar desde los 80 en adelante que se empezaron a organizar de otra manera. Y, y, y Mismo la murga del conurbano. Eh... Desde los 80 en adelante empezó a ser como un evento cultural la murga. Sí, lo que pasa es que los 80 para atrás eh, la dictadura partió al medio al carnaval. Eso es lo que, lo que, lo que la dictadura... Pero había murga, cosas. había carnaval. ¿eh? Por supuesto que había, pero lo censuró, no lo prohibió. Cosa que gente la gente dice prohibieron el carnaval, no lo prohibieron, lo censuraron. Y la murga censurada es lo mismo que te aten las manos... Y, y no pueda salir a bailar Mira, mi recuerdo de las murgas cuando yo era chico eran que eran mucho más obscenas en el sentido de, de, de pasaba un payaso tirándose pedos con una máquina que tenía escondida mucho travesti, sí, sí. Eh, chicas en microtanga. Era otra cosa. Y no sé, o no por sé, ahí yo era chiquito y no entendía si había protesta social o no, no la cazaba, pero no, me re, no lo, lo recuerdo como una cosa inclusive más más de, más de medieval, más como zarpada en sí, un punto. Sí, creo ¿no? que la protesta social en esos casos estaba eh, también en el asunto en el que era todos los de abajo, todos los más marginados, porque de hecho, por ejemplo, la comunidad travesti, los homosexuales y todo, claro, o sea, en esa estaba época invisibilizado. Era, era como este hasta mala palabra y era el momento en el que salían, entonces ahí estaba la protesta y ahí, ahí estaba la crítica y claro. salían además cagándose de la risa de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Lo y, grotesco y, mismo sí. la mujer. O sea, Estoy hablando bajo la dictadura militar inclusive. Sí. ¿no? Y, que fue en mi infancia, digamos. Y me parece que lo que sumando y, y bueno, no no quiero alargarme mucho más en eso, pero sumando lo que hablaban antes y lo que decías Vadi me parece que uno de los temores también del gobierno y por qué la prohibición y por qué esta cosa de la obsesión de, de, de, de ir contra la murga y contra las cuestiones así tan populares y todo, tiene que ver también con la, la cultura como un colectivo, ¿no? Porque, porque en las murgas es donde un colectivo a la gente se organiza para hacer una murga, vos te tenés que organizar en un colectivo y eso es... este. Digamos, es fundamental para hacer una murga y es eh, la primer pata revolucionaria que tenemos, juntarse mirarse con, con los compañeros y salir a organizar un colectivo este y me parece que el, ellos van, esta cosa de la concepción de la cultura que hablaban antes no de que ellos tienen la concepción esta como elitista de la cultura, la cultura en el colón, es lo oculto lo inculto, claro. en el colón está lo oculto lo es caro, el, se el, paga con claro. tarjeta El, el arte plástico está en las grandes galerías y llega a la cultura popular y te hace una escritura que es un trabajo recontra solitario te lo lleva a una cuestión colectiva y una este, qué sé yo aparecen los muralistas y te llevan la, el arte plástico a una cuestión colectiva y eso es me parece lo que molesta y lo que no lo que lo que ellos quieren desarmar y eliminar digamos y bueno está está jodido en, en, en todo en todo tema cultural no solamente la murga pero bueno hoy estamos tratando eso y la verdad que no sé si me sorprendió pero pero sí todo lo que me contaste de, de lo que está pasando en provincia es como que que tampoco está muy muy difundido este... de, de la murga Entonces, sí pero bueno no llega a todos lados como como debería obviamente y hay un montón de casos más desde que bueno te dejo hacer el corso y cae de bromatología Dermatología. Para ver el chori, el estado, cómo lo estás cortando el ¿Quién, está, quién tiene el libreto sanitario y quién no No lo puedo eh, creer Sí, no, no, hay ahí, ahí de todo Bueno, yo tengo una propuesta a ver. Vamos, a, vamos a hablar un poquito de poesía Sí ¿Mm? Así o se ha pas pasado el momento de descargo Que ya todos más o menos estamos de acuerdo sí. digamos, Podemos decirlo Podemos hacer una murga Vamos a ir a una tanda ahora Para acomodarnos un poquito ¿Mm? Y arrancamos con la poesía y la Dale. composición Porque acá tenemos compositores, tenemos poetas Yo conozco a uno por lo menos que se las trae Que echa chispas del hombre cuando <risas> le, De la birome ¿Eh? Vamos a una tanda y seguimos enseguida con los poetas de la murga Prohibido Prohibido girar a la derecha Yo quiero estar a la izquierda del No me analizo. Radio Presente ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos Lograr mis sueños Ir a jugar Me, me, me gustan los dinosaurios Sentirse bien con lo mismo Que todos estén jugando con, con el que más querés Cuando alguien te hace como reír que oh, no! <risa> estés es alegre Que se logra cuando haces algo que te gusta O cuando sos feliz es algo maravilloso Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, trans sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. ¿Qué haces los jueves a las 15.30? Los jueves las madres marchan, Hecho Político Vivo de Latinoamérica, a las 15.30 en Plaza de Mayo, ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires. Los jueves las madres marchan, Hecho Político Vivo de Latinoamérica, a las 15.30 en Plaza de Mayo, ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires. Hecho Político Vivo de Latinoamérica. Presente, la voz del Ex Olimpo. Seguimos aquí con los poetas de la murga que los hemos llamado al orden porque les aclaramos que acá no venimos a odiar a nadie ni a criticar a nadie. Estamos muy contentos con este predio, con el pasto cortado, la pared pintada y el matafuego cargado. Así que ahora vamos a hablar de poesía. Momento cultural. Momento cultural, claro. Este, ¿Usted quiere hablar de poesía o quiere escucharlos recitar? Dígame, ¿qué Me. quiere hacer? Y yo quiero hacer todo. Usted, ¿Usted quiere hacer todo, un tenemos un programa de cinco yo horas. segundo. ¿Cómo era ese programa que, que, que, que duraba como ocho horas? Que era el de... Sí, el de los viajes egresados, del peluquín. ¡Feliz domingo! Ahí va, del del peluquín. El de Soldán, un programa bueno, así. Vamos a escuchar algunas pequeñas glosas. En, en atención a esto de lo que se llama la poesía paródica, crítica, de protesta ¿Mm? este, Le damos una forma que cada cual se presente digan que Murga está Digo porque acá la gente escucha voces, ¿no? sí. como usted, vio que usted me dijo que escucha voces a veces Oigo voces Y bueno, y, y un poquito de dónde surgió ese verso ¿Con cuántos versos se animan? ¿Seis, ocho? Va, va por Matías primero que yo. Vamos quiero por escuchar, Matías ahí, sí, no sé por qué ahí se me a como primero Bueno ¿Algo en especial o algo no, nuevo? No, el me mandaste hoy El que me mandaste o sí, bueno. Porque el me dijo, yo Hablo Opa. con él <risa> <risa> Habla, habla Y eh, me dijo tráete algo Y me Justo estamos ahí con Con una glosita nueva que la tengo que ahí pispiar porque todavía no está... Exclusivo, en radio otra. presente. Exclusivo, exclusivo, sí, sí, sí. <risas> exclusivo. Es un recitadito de, de retirada, como esto que le decía. Primero lo escribimos y después se, que parezca que nos vamos. Dice, ser de Palermo oficio de duendes, que cuando la mecha enciende tienen la costumbre de los que se atreven. Son del amor y el patrio muerte, son del jazmín y el beso fuerte que bendice a la cortada de rosarios de momo, del gauchito y sus hermosos barriletes. Ser de Palermo es resistencia, en la incómoda paciencia cuando te dicen cheto, te dicen sojo, sin embargo no me enojo porque recuerdo que donde se juntan uriarte y oro te dije lo nuestro es para siempre mirándote a los ojos. Ser de Palermo es fatal, un mito urbano donde nunca hay soledad, porque manda la alegría que es murguera, de Cristina, organizada, combativa, igualita al carnaval, si hasta Nariz salió de acá llevando el tranvía el primer bombo al general. Ser de Palermo es al sol encandilar, donde el morocho y el poema son lo mismo, y esa fuerza no se pierde en el abismo, son el carnaval, el peronismo, y las cosas por las que vale la pena luchar, y aunque haya que marchar dejaremos en el aire el espíritu atrevido y el saber que hoy somos los mismos pero mañana seremos más muy bien no, no, no la, la poesía palermística yo, yo quiero decir ¿El que yo amo el, a, los, a los atrevidos <risa> es el que está sobre Godoy Cruz el gauchito ¿Cómo es? El, el templo del gauchito Gil eh Dice, el claro, el gauchito y sus barriletes sí, ahí, sí, sí. Barriletes somos nosotros ah, <risa> me parece, <risa> Barriletes no vi Escuchame, barriletes <risa> le hablando de los rosarios, Tenía un conocido <risa> que le tomaba el alcohol Que le dejaban al gauchito Yo le decía, Él me decía, oh, sí. el gauchito sabe que soy humilde Y me va a perdonar Yo le digo, Pero si alguno de los que deja la petaca te ve llevándote la, No sé Ese si te, no va te va a perdonar, la va a perdonar. <risa> ¿Quieres decir algo acá a mi compañero? No, no, no, yo no soy tu compañero, soy tu hermano. Bueno. <risa> eh, Lucía Galán Pimpinela aparece. Yo no soy tu compañero, soy tu hermano. Claro, vos sos el compañero. <risa> bueno, mi compañero eh, hermano. No, que la, la poesía que tienen los atrevidos realmente es tremenda, sí, es sí, heavy. Sí, sí, es, es, eh, te, te, A mí me pone loco, por lo menos, eh, bueno. por una cuestión de, de, de pensamiento y aparte... Eh, no el, gall la el gallego no, no no el gallego es un, eh, es un loco es un loco tremendo pero en el buen sentido por supuesto eh, quería decirlo porque no está de más hay que abrazarlos cada vez que, sí. que recitan ¿no? y esta se estrena este verano esta se estrena este verano con una canción de, de retirada eh, así estamos estamos incursionando en, en, voy a decir estamos incursionando en la música en inglés Porque, viste, ah, nosotros sí. queremos mucho sí, Hace un, un anito, un anito y medio Dijimos como que, viste que la murga Hace la estracanada, busca una Una melodía, le cambia la letra Como no nos alcanzaba Buscó una melodía, empezamos a buscar <risas> tres melodías Fusionarla Y como ahora no queremos que sea la que nadie usó, que no sé qué, entonces ahora ya estamos tirando. In ron, ron y en inglés Y bueno, así que... Nosotros usamos Village People el año pasado. pero <risa> Es verdad. Qué sí. verano, qué verano aquel de los Village <risa> People. <Aquel verano> <risa> Bigote negro, todo. Eh, y descubrimos que los Beatles tocaban Murga. Y sí. o sea, nada más que ellos no se habían enterado. Claro, no se, se habían claro. enterado. Paul McCartney era un montón. Sí. Y en un montón de canciones en inglés que uno las anula por naturaleza, decir, che, cuál es el reggaetón de moda, vas a encontrar mucha melodía, mucho compás, que te viene muy bien al, al, al pulso nuestro, muy bien. Y sobre todo, todo la primera cómodo. época. Y es muy lindo gitero, para ¿no? la gente, porque el carnal tiene que un poco más allá claro. del perfil murguero. Es, eh, es muy lindo para la gente reconocer una melodía en un saxo, en una viola, Reconocer una melodía y dice, che, ¿esto es Alf? Sí, en la música de Alf. Claro. Es genial. Así que va por ahí. ¿Te contás un poco de los atrevidos por costumbre que, que los nombró la legislatura porteña? Sí. Eh, a ellos dijeron. Eh, a ellos. A es, Eso sí, ahí sí me dio un poco de, de cosas. Mañana vamos a estar recibiendo el, este reconocimiento de la legislatura que nos declara interés cultural y social para la ciudad de Buenos Aires. Es hermoso. Eh, la verdad que es hermoso. Lo, lo, nos lo avisaron hace un año atrás. Entonces es como, ¿viste? Como festejar los, a los 16, la fiesta de 15. <risa> entonces estábamos como. Y hoy fue como ese día. Hoy que, que salió comunicado que mañana lo recibimos todo esto. Fue como ese día, hace exactamente un año en el que no, nos enterábamos de esto. Y, y bueno, no es por nada en especial. Eh, si, reconozco que nos llena de orgullo y que en algún punto lo sentimos eh, espectacular, pero creo que es algo que se va a dar, que se tiene que ir dando, que en todos los barrios hay un y es una, una referencia de ahí, que se llama No Punta de Lanza. Y bueno, no es ni más ni menos que también un poco la generosidad de algunos legisladores que que, que, que lo gestionaron algunos amigos Dentro de la legislatura, compañeros que nos defendieron y propusieron. También hay que decir que salió para la redoblona en, en la misma ley. Eh, lamentablemente mañana no vamos a poder compartir escenario porque ellos tenían un compromiso. Eh, creo que se lo merece el carnaval porteño, no los atrevió. Se lo merece el carnaval, se lo merece el género. Eh, y bueno, nos desafía en algún punto a, a superarnos. Y nos da como... Yo le decía el otro día a los chicos, viste... Es ese pequeño cuadrito al cual la, todos sabemos que la experiencia es importante. Que un cuadrito de arriba, pero a veces te, te cierran por no tener ese cuadrito. bueno Ojalá que sea lo que abra puertas en un montón de lugares donde la murga aún no llega. Nosotros somos el folclore de la Ciudad de Buenos Aires. Y Eso la murga bueno. merece un lugar dentro de los festivales de folclore nacional. Sí, es una validación importante que le sirve a todos. Otra glosa. A ver, ¿quién sigue? Eh, bueno, yo no estaba pensando a ver qué iba a decir porque no me traje nada por eso la, por eso <risa> la me hizo la tarea, no la tarea. Eh, Eso es la murga Pero bueno, vamos a, voy a decir una glosa de retirada también este, Un poquito combativa que me gustaba bastante Agárrense eh, Y que me tengo que acordar cómo, cómo empieza <risa> Suéltense Duele otra vez en el parche el pulso de retirada Indicando que se acaba la hora del carnaval. Estas caras maquilladas quieren detener el tiempo. Que no nos vengan con cuentos que esto se termina acá. Acá estaremos nosotros, junto a quienes hoy comprendan la importancia de la lucha y de tener dignidad. Estaremos en la calle, que es el lugar que queremos. Y que entre todos unidos supimos recuperar. No nos importa que digan esos que festejan solos. ...y que quieren avenidas solo para su transitar. Las vestiremos de pueblo, banderín y picardía... ...en cada nuevo febrero cuando llegue el carnaval. Sepa, señor empresario, no regalamos lo nuestro. Aunque con sus mil decretos al pueblo quiera callar... ...no hay ley, ni orden, ni norma que apague nuestra alegría... ...ni que impida que se siga con la fiesta popular. Recuerde bien estos rostros, téngalos en su memoria que se está escribiendo historia desde el barrio Montserrat. Los rotosos, los rotosos ya nos vamos, alzando nuestras galeras. Y con palabra certera decimos, señores, ni un paso atrás. ¡Glorioso! Bueno, vamos a pasar a Merlo. No, Morón. No, no ¿cómo le voy a decir Merlo? <risa> Perdoname. No es no problema, que decía de Morón. ¿De qué nos disfrazamos ahora? Bueno, no, no vino el de Merlo. Vamos con el de Morón. <risa> eh, no trajimos nada, pero. Podemos bien, improvisar sí me gusta, algo. Me podemos, encanta, podemos... <risa> Entonces vamos a seguir. Hola, hablando, no trajimos nada. Hablando por hablar. <risa> Eh, lo que es el carnaval <risa> eh, bueno voy a decir una de las glosas que decimos que sí, seguramente bien. en la mitad me pierde capaz que lo corte y no quede el todo bien la nadie se va a dar cuenta, a dar cuenta. Bueno. Eh, no sé dentro de la estructura ahí que, que comentaron dónde entra pero la decimos al principio Muy bien. <risa> bueno, ¿no? puede ser glosa canción crítica eh, glosa, pero bueno Hoy cuenta el bombo su historia, que a través de este movimiento callejero somos cómplices de este loco, de este loco sentimiento burguero. Como una explosión te decimos que no tenemos fronteras, pero sí banderas de vidas pasadas que todavía sangran porque no son olvidadas. Encontramos la fisura para torcer el destino y con la gente en las calles cambiar lo establecido. Vamos recorriendo los barrios donde inunda el tinto y arden las velas donde se respiran injusticias y se mastican penas. Como una peste nos expandimos, llevando nuestro grito convencido. Que desde el barrio, bien abajo, rompemos la estructura, abrimos una grieta, sacate la careta, que esto es carnaval. Sí. Dijiste que estaba preparado, es como lo que dice No, porque no es que me, un me comí una parte en el medio <risa> ah, <risa> ah, bueno, está bien, Me ¿no? comí una parte Pero bueno, la corté porque me. Dígame licenciado, usted <risa> se ha dado cuenta Que en la murga más salvaje tiene los versos más largos Promedio 12 sílabas Claro un... una, una castellana claro. Sí, Nada, ni las contamos las sílabas pero bueno. <risa> Que bueno, Dicen que el verso más simple, que es el de siete, ocho sílabas, es el más básico y después de doce, claro, en, la, en, la, en la academia, capo, claro. de doce para arriba sos un capo así. Y les digo que la estrofa que me olvidé es la más larga. <risa> es un Tiene capo. como treinta claro, sílabas. Es tira. un buen salvaje. <risa> Qué viva la salvajada. Ella es de la misma Ya, somos de la misma ya, ya cumplieron. Y sí. ahora viene de Los Inevitables de Flores. Ah, El Badi, El Vadi. Como hizo Mati, que podemos estrenar algo que no ha salido todavía del horno. A ver. Eh, sería la presentación 2019. Y a oh. mí siempre me gusta arrancar los, los, los recitados. Perdón, perdón. Me, me agacho, ¿viste? Voy cayendo. <risa> sí. eh, con una frase de uno que recién empieza. Que dice, si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Es ridículo pensar en decir en esta ciudad amurallada, que entrenaron para callar, para nunca ver ni decir nada, para repetir empavadas de frases hechas que estudiamos sin cesar, que en la mesa no se habla, que la religión no es absurda, que la política es diestro zurda y que el fútbol, el fútbol es pura violencia. Crecimos envueltos en esa demencia que nos hace tan sumisos, que nos deja enseguecidos y nos baña de rencores, que contradice supuestos y nos infla de dolores. Pero aguarde, aquí llegamos contra el viento a romper esquemas. Desde Flores le traemos lo mejor del carnaval. Invitamos a calmar tanta bronca contenida, a reír de las desgracias, a bailar sin melodías, a chocar contra la suerte de una vida sin igual y a ser parte de una junta inevitable que en instantes nada más dará inicio a este festival. Puedo decir un comentario, a ver ustedes qué Dilo. opinan como poetas, yo las gasto de poeta también. Me parece que siempre una cosa que me intrigó es la diferencia entre poesía y canción. Uno lee un poema de Miguel Hernández, ¿no? Cuando dice una carencia tengo por tu acento, una petencia por tu compañía y una dolencia que es melancolía por la ausencia del aire, de tu viento. Y decís, carajo, Miguel en la cárcel lo escribió muriéndose de tuberculosis. <risa> y la canción dice, quiero verla en el show, es como un gato se amé, su... y también te gusta. Yo creo que la canción se completa en la persona que la escucha y la canta. A mí me pasó con dos canciones, por ejemplo, que las eh, por ejemplo, una era de una prima que tuvo un accidente psiquiátrico, pobrecita, una confusión y de pronto apareció en la en dharma ahí en la clínica donde los a Charlie García, mi prima la médica. Un golpe grande a su ego, se le perforó, tuvo un protecito, pum, anda, hay que ver a Dani me dicen un día, anda a ver a Dani que está cerca de tu casa, ¿dónde las entro a la clítica, a la clínica psiquiátrica? En un pabellón de mujeres, chiquito, con muchas minas, con los ojos así como estrellitas, veo un adolescente con un pucho en la boca, en la guitarra, al sol, muy triste, con toda la tristeza del mundo de un adolescente que está encerrado en una clínica psiquiátrica, con su guitarra cantando, esta es, por fin la prisión, te va a gustar. Y a mí me explotó una bomba atómica en la cabeza. Dije, esta es la canción, es esta la versión. Y otra vez me pasó con el grupo Turf, todavía, que es más frívolo inclusive, que fui al velorio de una, de una amiga jipona que había tenido que una... Bien palo, ese, eh. Las <risa> historias del <encino> son terribles. <risa> Yo, había muerto en un accidente y la hija adolescente estaba rodeada de un grupo de adolescentes, o sea, entendiendo que su mamá se había muerto y no iba a volver a la casa... Y una de sus amiguitas, una punky, tenía una guitarra toda pintada de azul, con todas las medias rotas, todo, y le iba cantando al lado todo el tiempo. En cualquier cosa que te pase está bien, y cualquier cosa que te pase está mal. Y también dije, es esa la versión de ese tema. En los velorios se dan, <risa> la verdadera. ¿Entendés por qué? No, y la otra, los hospicios. La otra encerrada, <risa> claro. Eso por un lado me pasó, ¿no? Que digo, la canción es como que tiene termina de reflejarse en el otro. La poesía es una obra que alguien te baja y vos la... La, la descubrís, y la canción es como un reflejo inmediato, ¿puede ser? Eh, para mí eh, la, la poesía es lo mismo, termina, o sea vos eh, terminás de escribir algo, o, o se termina de escribir algo y después cuando se lee, cuando la lee otro pasa a ser del otro y, y se reinterpreta y se reinventa, me parece que el arte en general es así, no uno crea algo con... con este, con un objetivo, pensando en algo, y por ahí te la agarra otro, otro, un lector y te, o un oyente en el caso de las glosas, pues las, las glosas se dicen, y, y llega de una manera, llega de otra manera, viste, me ha pasado de presentar por ahí este, glosas a la murga y que la misma murga la reinterprete este, y se termine disparando para otro lado, qué sé yo. Eh, me parece que el arte en general tiene que ver con esta cosa como dialéctica sería, ¿no? Constante. Claro, claro, claro, que se completa en el otro. Sí, en sí, algún sí yo creo que sí. Ricardo Soulé hace poco lo escuché hablando de Presente en ese programa como hice, que decía, yo siento que la canción lo elige a uno para nacer, pero al mismo tiempo Ricardo Soulé, cuando escribió Presente había leído todo Manrique se sabía el, el campeador de memoria tocaba piano violín guitarra uno tampoco es cualquiera a veces ¿viste? uno claro. tiene que estar abierto y preparado para sí, lo que sí. viene no sí, sí. y lo otro que les quería decir es que mientras los escuchaba yo me imaginaba el poema escrito de lo que estaban recitando este no se les ocurrió hacer un libro con las letras de murgas de, de las murgas de Buenos Aires en este momento ay de hecho está ay. el de Félix. El de sí, ¿Félix? Sí, sí, el, el, el último es no, no, no, el de Félix, hay unos tú, anteriores, ¿no? ahora, pero de hecho hay, hay está el disco del Pitu, de, sí. ¿cómo es que se llama? Eh, ¿Hay un libro con todas las murgas o de un murguista o de un compositor? Ah, hay, hay eh, yo creo que hay dos o tres libros de compilaciones y hay uno que salió hace poco que de Félix Loyácono, que es un gran poeta del carnaval, gran poeta del carnaval, a mí me encanta este que sacó hace poco un libro que se llama Murgueras Intenciones claro, con, recopila con recopilación todo lo de vino, todo su laburo claro, escribiendo hace años eh, mismo para otras murgas bueno, hay que ser, sacar un libro con las cosas que le hicieron hoy esta noche, yo lo digo <risa> le, voy a a, le voy a escribir a quien corresponda y le voy a decir Amigo, que me de la con, plata con lo que decías recién me parece que yo cuando escribo el, el recitado lo escribo con una intención mismo este, me acuerdo que lo escribí acá me había viajante Estaba, eh, había viajado a Colombia y ahí dice la ciudad murallada viste que y, y, ¿eh? lo tiene ahí sí claro al principio decía bueno para que es mi huella que dice es ridículo pensar en decir en esta ciudad murallada que entrenaron para ver bueno eh, ah, hablo de ciudad murallada y me imaginé Buenos Aires bueno pero de me, me y, y después eh, es el tema de la intención que yo le doy yo cuando qué sé yo eh, vos, el que lo va a recitar le, le cuento la intención pero después el que lo recita Le pone el, el sabor, el picante. Y es otra historia. Eh, por eso está tan buena la hamburga aparte, porque eso es lo colectivo. A veces confundimos y decimos que lo colectivo es, hacemos entre todos eh, lo mismo, cuando en realidad es de a poco entre todos vamos generando un producto que sale en carnaval y sale con todo. Eh, no hace falta... A veces eh, cantar todos juntos, escribir todos juntos. Eh, a veces hace falta eh, poner lo que cada uno le sale mejor. Eh, sí, sí, así se hace un equipo, ¿no? O sea, es, es como un cuerpo, digamos. Y, y, y, te, y a veces te, me ha pasado eh, que, que, que yo escribía algo y me decían, che, y ¿esto quedaría mejor si le ponemos esto mientras lo van diciendo? Y por supuesto que queda, porque ahí es donde se ve y, y lo está notando además quién lo dice. Eso está buenísimo. Eso también es escribir. Eh, y ahí se termina de escribir eso que decía Vicky cuando lo está diciendo el otro es cuando, cuando sale ahí al, al carnaval y después lo escuchás eh, a mí me pasa, yo lo estoy bailando abajo y es otra historia ya me olvidé que lo hice yo y todo ya está ya, eh. hay algo muy groso y muy moderno que hacen ustedes que es este yo las, hace dos años colaboraba con la, con la Universidad de La Plata con un grupo de, de investigación docente Y se está hablando de epistemología de anticipación. La epistemología es la ciencia que estudia cómo se forman las ciencias. Uh -huh. Y en eso se está hablando de que está desapareciendo el artista individual y solitario que hace una obra. Que no tiene sentido ya un Da Vinci pintando la Mona Lisa. Que ahora el, el laburo del artista tiene que ver con lo colectivo y con lo funcional a la comunidad que lo necesita. O sea, así como se hace un mural para para para salir de la depresión que produjo la muerte de un pibe por gatillo fácil, que en algunos colegios lo hemos hecho, se hace un campeonato de fútbol mixto para desactivar situaciones de bullying y se hace una murga para para un, montón, la vida. Para un montón de cosas, <risas> claro, se hace una murga para sacarte de la calle, para darte un grupo de contención, para enseñarte a ver al otro en tercera persona, desplazarte de tu punto de vista, no quedar encerrado ahí para poner las situaciones dramáticas en tercera persona y poder verlas con humor. A mí me parece que lo que hacen es recontragroso. Bueno, metete en una murga. No puedo, o sea... Ah, bueno. La murga es para la reserva... Estoy, estoy colaborando con toda la murga de alguna manera. ¿Qué, qué, qué se te ha pasado de cuenta, Nati Ponce? No, no he pasado de cuenta, digo. Yo trabajo para un dojo. yo ya estoy atrapado por, por Oriente, usted lo sabe. Y bueno, deje al dojo un rato y véngase a la murga. No me diga eso, ni se le ocurra, que mañana me pegan por haberlo dicho usted. Pero bueno, así pasaban los poetas de la murga en este programa... De arte alternativo. Al final hemos... tenía razón, eh, se nos hizo corta la hora. Vio vio que yo siempre tengo razón. Sí, pues eso <risa> es lo más peligroso de todo, pero sí, pongámosle que la razón no lo es todo. No, ¿no? bueno, pero la tengo. Hoy un, un joven artista visual me dijo algo esto, se los cuento a todos así de regalito. Un loco, vino un loco que vino a casa a comprar unos libros de arte antiguo y me decía... Bueno, primero me decía, descubrí que solamente sirvo para esto y si no me dedico a esto, en todo lo demás no sirvo para nada y es re difícil, así que estaba con un problema terrible el tipo pero decía pero además el arte visual está en desventaja con respecto a la realidad decía, porque vos escuchás un ruido y el ruido está la música lo mejora, vos escuchás una frase y la frase está la poesía la eleva, pero yo nunca voy a poder pintar un amanecer y que te produzca lo que te produce un amanecer decía, siempre vamos corriendo atrás Y me dejó pensando, ¿no? Que hay algo ahí de cierto. Es como en Kill Bill cuando Bill hace la diferencia entre los superhéroes que se disfrazan. Sí, bien, ¿Te acordás? Sí. sí. Muy bien. <risa> Muy bueno. Es algo como eso. Bueno, entonces ya está dicho esto que no tiene que ver con nada. Yo como me callo siempre, la boca. Como, como siempre, usted dice cosas que no tienen nada que ver con nada. Así que bueno, vamos, ¿para dónde vamos? Lencina, ahora que tiene que hablar, no habla. <risa> otra <risa> película, ¿querés que comentemos otra <risa> no. película? Eh, vamos a la, la tanda. Vamos a hacerle un pequeño homenaje al G20, no ah, podemos obviar, verdad, y, ya, y a los Beatles, porque hablamos de es los es Beatles, verdad. fueron citados los Beatles entonces en homenaje a todos los presidentes que vinieron a la reunión que organizó nuestro patrón. Queremos dedicarles este tema que se llama El dinero no puede comprarme amor, por los cuatro de Liverpool. Primeros murgueros, proto murgueros británicos.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 Money, money. de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Corre Artesanos de propuestas obreras de la palabra cosechadores de opiniones sabemos que somos cientos amando lo imposible Corre el Dial Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC Argentina ¡Ala! Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se desarrollará en Argentina el Foro Internacional del G20. El G20 es un grupo de 19 países más la Unión Europea que se autodefinen como el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política. Ellos dicen que combaten el cambio climático buscando un desarrollo equitativo y sostenible. Mentira. Mentira. Los países del G20 son responsables del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estados Unidos en particular es el país que más ha emitido dióxido de carbono en la historia. El tema del cambio climático fue retirado de la lista de prioridades de la agenda del G20 por presión de los Estados Unidos. No hay progreso ni trabajo, tampoco desarrollo en tierra arrastrada. Podemos hacer frente a la llegada del G20. El 30 de noviembre los pueblos nos movilizamos. Las radios comunitarias decimos que otra comunicación es posible y la estamos construyendo. El G20 a los pueblos no nos representa. Fuera FMI, fuera G20. Ahí, FMI? ¿Cuántos niños más quieres que sufran? FMI niños más quieres que sufran ¿Qué es la felicidad?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 Prohibido. Prohibido girar a la derecha. No sé si votará, me no votar de la rua. Radio presente. Bandas de garage. Los que ensayan cuando todos quieren dormir. Nati Ponce, Nati Ponce, ¿dónde anduvo esta semana? Por favor, que la llamé, la llamé, nunca la encontré, siempre se escuchan ruidos raros en horarios insospechados. Cuénteme. Unas semanas atrás igual, no fue esta semana, pero sí anduve de recorridas este por el coro urbano otra vez Nati <ríe> anduve por el coro me dijo que iba a descansar más que iba a dormir no, mejor sabe que yo le digo eso pero después ya ando de gira todo el tiempo no y, en, puedo y qué encontró la gira <ríe> y en la gira encontré una banda muy muy pero muy recomendable de blues Ah, Ajá. Sí. Bien. De, de Big Band Blues. Bien, guardemos el bongo por un ratito, por favor. <ríe> guardemos lo, los. parques el bongo, bongo y la maraca, la pandereta. <ríe> A mí lo latino me encanta, vio, pero un poquito. Pero un poquito acá. de blues están claro. bien. Los estuve viendo en la feria de las colectividades en Merlo, en la Plaza de Merlo. Este volví tarde a casa, dormí poco, fui a trabajar, llegué tarde, imagínese todo lo que es mi vida, mi vida contada en un segundo. Sí. Este, así que eso segundos se, afuera se segundos llama la película afuera. Así que bueno, nada, estuvimos con ellos y nos dieron dos temitas para pasar acá en la radio. El primero es un clásico, estoy es viendo. Clásico, Baby sí. please don't go. Y después nos dieron una nota que más eh, más luego la vamos a estar pasando. Ah, sí, sí. Bueno, vamos con el primer tema y así sabemos de qué estamos hablando Big Bang Blues, baby please don't go ¿Sabe quién me recuerda a esta banda? ¿A quién? Hace 40 años, más o menos, yo era jovencito, yo iba no a un lugar que se serio. llamaba El Reducto y empezaba a sonar ahí Memphis la blusera. Eh. Se presentaban como una banda de swing Mirá. en homenaje a Enrique Santos Disépolo. y tocaban todos de traje. Después se hicieron así más, más and Blue, más Stone, más, yo, para mí inclusive perdieron el rumbo un poquito. No se Le encina, a un usted tiene tantas historias en blanco y negro que me da miedo preguntarle bueno, la edad. Y 53, ya se lo dije. La boca Pero que José Sepas <risa> Parece que tuviera más. Con Mire, justamente historias. los dos puntos en José Sepas me crié y en La Boca viví durante muchos años. Y los une el 53. Mire usted. Que tarda 53 años en llegar. Sí, más o menos. Se lo juro. Lo se más en bueno, José C. Paz. Eso le quería decir de la Big One Blues, que Muy me bien. sonó, acá, eh, inclusive pre... ¿Cómo se llaman los otros que hacen esta onda? ¿De blues? Sí. Los de, los de Robbie. La Mississippi. Los de Ricardo Tapia. Eso. Ahí va, viste, viste que te saqué sí, de la galera. Sí, muy bien, muy el bien. El este, Pero bueno, le decía que yo estuve, no era la Plaza de Merlo, me aclaró acá el muchacho que toca la batería, que es muy amigo mío porque es inevitable también. También es inevitable. Estamos todos regados por todos lados. Los Para usted muchos son inevitables, ¿eh? Para mí muchos son inevitables. Me aclara que es la Plaza de los Bomberos, porque está enfrente de los bomberos ahí de de verlos yo fui, atinado. este a, a comer también con los bomberos día. no con los bomberos no pero estuve comiendo en la feria de colectividades en el stand de Uruguay que había chivito y había este matambre a la pizza en sándwich y comí un matambre a la pizza espectacular mientras disfrutaba del show de los de Big Bang Blues el Rincón este, culinario de Nati claro, ¿Qué comió? ¿Qué que, de que comió que fue lo más rico que comió en la como? semana Y esta semana lo más rico que comí fue huevo frito con papa frita el otro día que tenía ganas de cocinarme eso. Ah, se mató Pero bueno, con ganas. Claro, como liviano. Pero bueno, te decía, estuve ahí y le estuve haciendo una nota a los chicos de Big Bang Blues. Se va a escuchar un poco de bullicio porque estábamos en el medio del festival. Pero bueno, nos dieron sus palabras y nos contaron un poco de qué se trata esta banda. Hola, mi nombre es Tato Faraoni, guitarrista de la Big Bang Blues. Bueno, les cuento un poquito cómo nos formamos. Una banda de blues tradicional en la cual tenemos batería, bajo, batería ya que está lo nombro de Mariano Ferreira en batería, bajo Lautaro, eh, tenemos un teclado, tenemos a Adrián Bacaro, eh, José Faraoni, My Brother, en Guitarra, eh, los coros de Flavia y Elis y Lucas que toca la armónica y canta. Bueno, la banda nació este, en la reunión, en la sala de ¿sí, ensayo, en la cual eh, eh, nos lentamos muchas bandas a ensayar y de reuniones y hablar de voz ensayo, muchas horas de, de charla. Eh, empezamos a ver que muchos teníamos gusto en común con el blues tradicional, el blues antiguo de los 50, 60 y 70 y bueno empezamos a juntarnos, primero un cuarteto, después se fueron sumando y el último que se sumó fue el saxo de Ramón Guerrero eh, el cual aportó un toquecito más a la, a la onda del blues tradicional este, nos venimos moviendo, tocando por el oeste, todavía no, no hemos ampliado el radio de, de tocar. Este, nos queremos hacer un poquito más fuertes acá en la zona, conocidos, y bueno, y si, y si el, el destino nos lleva a tocar en otros lados, estaría muy bueno. Eso es una pequeña reseña. Hola, mi nombre es Flavia, soy corista de la Big Bang Blues. Bueno, si bien hace poco que nació la banda, hemos recorrido algunos escenarios y la respuesta de la gente, a pesar de no ser un género tan actual, siempre es muy positiva se los ve contentos, así que estoy muy alegre de participar en la banda. Los invitamos a todos a que se sumen a nuestra página de Facebook. Nos pueden encontrar como Big Bang Plus. Nos hacemos amigos y pueden enterarse de todas nuestras fechas por ahí. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. No quiero que me llenen la cabeza con mierda. No quiero que me digan lo que debo pensarte. De no quiero pensar. Que te quiero. Que te quiero. Radio presente. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar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 se encuentran a la figura de sospechoso. Son quienes más vulnerables y expuestos la se encuentran a la, la, la, la, la, la, la, la figura de sospechoso creada por los medios masivos de comunicación un y un sector un del poder político. Poder. Tras el discurso de la inseguridad se esconde la respuesta fácil de los gobiernos de dar mayor, mayor poder a la policía. La misma policía que lo había torturado que era la que estaba investigando que, y que más que más solución funciona, es parte del problema. Y aguante la organización, y aguante la lucha. Y que esto, que Contra la impunidad, organización y lucha. Organización y lucha. lucha amenazados por la fuerza omitidos en los diarios y las pantallas ninguneados por los gobernantes vuelve, vuelve la, la dignidad de, de, los, de los que, que no están, están de las víctimas de la violencia policial e institucional a organizaciones sociales, políticas de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos decimos, decimos justicia para los y las de abajo basta de violencia policial e institucional y la única forma de parar esto es organizando perder el miedo y salir a denunciarlo Radio Presente La voz del Ex Olimpo. Atención, noticia de último momento. Urgente, urgente, urgente. Tenemos una denuncia en vivo de Nati Ponce que dice haber sufrido un hecho de discriminación continua, periódica y cotidiana. Por favor, cuéntenos. ¿Sabe por qué? ¿Qué le pasa, Nati Ponce? No tengo Wi-Fi. ¿Cómo me dicen, no, no, no tengo wifi, no tengo ni cable, ni wifi. Y en esta era de la tecnología me discriminan. Y sí, no es para menos, no. Ay, pero usted también me va a discriminar. ¿Y ¿Cómo no va a tener wifi? Usted pero es una comunicadora social. En los grupos mandan no un tiene? video y está la ruedita esa famosa que nos vuelve locos y de, y de repente cuando están ahorita todos ya están comentando el video, yo no lo puedo comentar porque aún no bajó y encima el teléfono tiene el tupé de decirme ¿Alcanzaste los megabytes disponibles del día? Responda sí. Por 12 pesos le renovamos. Y encima de todo, afuera están los dinosaurios. Usted tiene que salir a cazar un antílope, a hacer los dibujitos en la cueva de Altamira. ¿Pero cómo no va a tener Wi-Fi? ¿A qué se debe? Cuéntenos. ¡Denuncia! Sí. <risa> Nati Ponce no tiene Wi-Fi. Vamos a ver ¿A qué se concepts. debe? Sí. Y, pero yo le contaba mi problemática. Yo vivo sola... No tengo niños, tengo un perro que mantener. Pero usted necesita tengo un router, no un novio. ¿Qué está, ¿De qué está hablando? Pero me deja hablar o no me deja denunciar. Quiero decir, no tengo a nadie que mantener, no tengo hijos, tengo un perrito que come el alimento barato, pero yo me tatúo todo el tiempo. Entonces no puedo pagar internet y tatuajes. Tengo que elegir todo el tiempo y por elegir tatuarme me discriminan. Usted es indigno. se está yendo, se está yendo del estudio, la encina me deja sola. ¿Me mandan las cosas? ¿Usted me quiere pagar internet, Escúcheme, encina? A ti, Nati, Sí. Yo, o sea, voy a contar lo que veo, ¿no? <risa> tiene un tatuaje así que es como una guirnalda de carnaval que le baja por el brazo izquierdo y a ver qué rosa ahí, mueve un poquito el brazo ahí para el costado. Tengo Hay un perrito, un perrito eh, que eh, se, no se no llama que está. Cachi, <risa> eso cerca del codo. Más abajo tiene una frase que dice... Más amor, por favor. ¡Epa! Bueno, <ríe> polémico, por lo ¿Por menos. ¿Por qué? En la pierna, a ver, ¿qué, qué, a ver el que... Eh, en en la sé. pierna, bueno, el de más arriba no se ve un moñito. Más abajo tengo el árbol de la vida con la familia. Y abajo de todo, ¿qué tiene? Tengo a Bart y a Lisa, uno de cada pierna. Uno en cada tobillo. Sí. Y Esta, y otro esta lado... muchacha es una muchacha joven, pero bueno, joven, como... Ah, La primavera la ha visto pasar varias veces, digamos. Ah, ¿sabe qué? La semana que viene vamos a festejar usted, el cumpleaños acá en el estudio. Usted no tiene Wi-Fi, o sea, no. yo le mando un PDF y me dice, no tengo para bajar eso. <risa> le mando un video y me dice, no baja el video. Le mando un Word y me dice, no me lo leen Word. Y yo digo, pero qué problema, esta chica pobre. Y me dice que no tiene Wi-Fi porque se tatuó a Bart Simpson. ¡Ja, <risa> Eso, eso es su denuncia. Sí, denuncio que no puede ser que me manden PDF si no tengo para descargar PDF. No le tomo la denuncia. ¿No? Hago como la policía cuando va. <risa> no tengo, no tengo, no, no me la tomo. Me toma. pongo el bigote, espere que me pongo el bigote, le digo, no le tomo la denuncia. Pero es un problema, pero todos los que me están escuchando del edificio de mi casa, de la 20, <risa> si alguno me quiere donar... Hagamos un trato. ¿No? Ellos le prestan la Wi-Fi y usted le muestra los tatuajes. Bueno, puede ser. Bueno, puede ser. Entonces, eh, para la gente de Piedrabuena, los que viven en mi mismo edificio, la no escalera diga la 20... Dirección porque si no, la, no, van a la escalera esperar 20. Los, no los, digo, los no psicóticos digo del tatuaje la van a estar esperando ahora cuando... Mire que lo sabe. En la eh. escalera 20 queremos que para mi piso me pasen wifi. Tengo, tengo el router ese que... Que roba wifi pero no los usar <risa> <risa> así que mejor no denuncie más porque me estoy mandando al muere, bueno, ¿no? Denuncie más, denuncie menos Nati Ponce no tiene wifi y yo me las arreglo como puedo De 22 a 0 horas La Voz Nocturna Radio Presente A ver, a ver, las palmitas ¡Eso! mira, guita, che! Bien burrera, ¿no? Me encontraba gambetiendo precio, Como manda la costumbre del setorca Ya que la piola del sobolche cuando ahorca Más que sin aire te deja el buche seco viejo ¡Vamos che! A ver la palma ¡Vamos! Como a las 3 de la mañana El bolsito de la calle Pedro Echáue El que no entiende de chicle ni chocolates El que cuando se apaga el barrio se ilumina La rantifusa ventanilla media abierta Es el traspié de la milonga de adoptarlo Por dos chirolas bien frappé y sin pensarlo Ya tanto mano está en la cática experiencia Bueno Comodidades del cordón de una vereda O acolchonados caserones con umbrales Que en el pasado han sido cuna del amante Hoy guardan besos de cartón Por dos monedas Che, una cosa, igual se, se, fueron, se fueron a la mierda los precios Ya no va más por dos monedas, ¿o no? Por dos aceites. Eso. Por dos aceites, perfecto. ¡Vamos! Como una naifa, no la tensioné, la Si fuese sabe, sería picas eso. Para contur, si fuiste, mi noche triste. Si fuese pillo, nunca hubiera dado el verso. Son la canción que a mí larga Bueno, ahí estamos Bye, escuchando a los García Arena que van a estar presentándose este sábado 8 en Buenos Aires Club Y tenemos en comunicación telefónica a uno de sus integrantes, Daniel Lajan, buenas noches Alias Dani <risa> Hola, buenas noches Buenas sí, sí, noches, Dani Buenas noches ¿cómo Qué estás? banda, ¿eh? impresionante eh, Una banda, sí, es importante la banda <risa> Dani, Dani Lacham, nomás de alias. <risa> el alias es Dani. <risa> el alias es Dani, sí, este, Dani, bueno, acá le estaba contando a mi compañero, que yo lo fui a ver en varias oportunidades y que ya tengo mi entrada para ir a verlos este sábado Deje de garronear al aire ¿no? no garroñé, ya la tengo, ya la pagué no garroñé nada, señor este... está, muy bien, <risa> bien, ahí, bien ahí colaborando Claro, y nada, queríamos eh, que nos cuente que les cuentes a los oyentes que no conocen todavía a los García Arenas que van a estar presentando que, que ya lo presentaron en el Teatro El Cubo tengo acá el, el DVD de Fiesta Paria, ¿no? Sí, fiesta paria. Estamos, digamos, en la recta final del año, eh, ya haciendo el, como el cierre de la presentación de ese DVD, que de este último semestre lo que hicimos fue presentarlo afuera de, de Cava, digamos, ¿no? De, de, en lugares como Quilmes, como Ituzangó, tocamos en Ballester, Martínez, bueno, demás. Así que bueno, ahora, si rato que no estábamos tocando acá, nos estábamos haciendo una fecha y... Bueno, con el propósito del fin de año, ya estaríamos terminando este ciclo que lo denominamos Fiesta Paria, Gira Fiesta Paria, que es el nombre del DVD que estamos presentando, ¿no? Y contanos bueno. un poco de qué se trata los García Arena, para quien no los conoce. Sí, la verdad es, eh, yo los conocí por Nati, y... Sí. Es, es rarísimo porque suenan tan familiares un montón de, un montón de cosas que ustedes, no de señales que dan, que uno no se da cuenta sí. de que es absolutamente original lo que está escuchando porque claro. suena como a conventillo, suena como a tarantela, <risa> cosa latina, tango, rock y te parece sí. que lo escuchaste toda la vida y, y un poco, un poco eso porque digamos en principio tiene que ver con Nosotros tocamos un poquito, nos, nos atrevimos un poquito a meternos con el tango y la milonga, pero básicamente todos, somos todos músicos que venimos de, de, de, del carnaval somos todos murgueros, los integrantes. Así que nada, lo que hacemos es, es representar, nosotros siempre decimos, es, nuestro, es nuestra música ciudadana, es nuestro folclore, así que un poco es eso. Y también como, como rozamos lo, lo que tiene que ver con todo lo popular, este, nada, es un lenguaje sencillo y, y, y, y carnavalero, ¿no? Así que un poco es eso lo que queremos transmitir. Sí, también eh, hay murgueros en escena. Sí, sí, sí, sí. Eh, aparte de los músicos integrantes, este, siempre eh, invitamos a bailarines de distintas murgas que nos acompañan en todos los shows y es un poco para mostrar la estética y el colorido que, que, que tiene que ver con, la, con el costado más murguero, digamos, ¿no? más carnavalero. Eh, básicamente este, en esta fecha también, como en otras, pero en esta, eh, cuando es cierre de año, también nos nutrimos de nuestros amigos músicos, murgueros, así que el 8 en Buenos Aires Club van a haber varios invitados que en su gran mayoría, te diría, son todos este, eh, participantes del, del carnaval, eh, cantores, músicos, bueno, de hecho bailarines, por supuesto. ¿Y cómo llegaron, a, cómo, cómo llegaron a esta fusión? ¿Siempre desde el carnaval, digamos, se, se termina desembarcando en el tango y la milonga? En realidad, este, eh, un poco la idea la trae Pitu Frontera, que es este, nuestro letrista principal y bandoneonista de la banda, Glosador también es, eh, director e integrante de Zara Banda la Arrabalera. Eh, yo venía a hacer otras cosas, tocando en otras agrupaciones, este, haciendo música. Y bueno, la idea de él la, eh, trajo un poco este, este condimento del tango y la milonga y, y a partir de ahí nos empezamos a atrever eh, con, con ese género, digamos, ¿no? Eh, y desde el lado murguero. Lo que me parece eh, súper importante que nos sucedió es que eh, con este propósito de poder tocar un poco de tango eh, eh, nos dieron espacios este, en, en milongas, ¿Hola, hola? Sí. Ah, pensé que se cortó. No, no, estamos eh, ahí. Nati se había que... dormido, pero yo te escucho. No. Claro, no no. no, no. pensé que se había cortado el Este eh, eh, Nada, eh, me parece importante que pudimos participar de algunos espacios así como que con el bombo con platillo que hace un, no muchos años atrás no estaba bien mirado. Claro. Eh, así que nada, eh, digamos que como como uno de los logros más importantes de, de, de los García Arenas es eso, de eh, Digamos, nuestro espacio natural tiene que ver con la murga, con, con lo que tiene el, que ver con el carnaval, pero digo, haber tocado en festivales de tango, haber que nos inviten en, en, en, en milongas a tocar, eso para nosotros es súper importante, ¿no? Absolutamente. Pues va a repetir porque nuestro instrumento madre, si se quiere, o nuestro, digamos, es el bombo con platillo, que es el, el instrumento murguero, ¿no? Por excelencia. Claro. Y, eh, y después, bueno, integramos con fuelles, acordeones, bandoneones, bajo, guitarra, percusión, así que nada eso estamos super felices porque nos abren esas esas puertas y también hay, este, otro público nos puede accedemos a otro público ¿no? tal cual aparte lo que pasa es que también arrancar con que la base sea un bombo con platillos, o ya es poner el nivel bien alto digamos ¿no? sí este... sí la verdad la verdad que claro. sí y y aparte de que, de que nos suceda a nosotros de poder participar y tocar en estos lugares eh, También hay como una cuestión de, de, de orquestas nuevas de tango eh, y del palo de las milongas, este, formaciones grupal que, que, que son de ese género. Están incorporando el bombo con platillo en las grabaciones, nos están invitando eh, a, a participar. Rescatan la glosa también, que para nosotros es el de la murga. ¿no? La glosa es importante en, en varios géneros, pero en la murga tiene como un valor muy preponderante. Y Pitu, que es uno de los... Nada, de los últimos años para mí, eh, que está llevando esa bandera de, de glosador, y eh, lo invitan también a grabar en, en discos que son netamente de tango, digamos, eh, y, a, y también a tocar el bombo, entonces para nosotros es fantástico eso de poder también, que sea al revés, ¿no? nosotros nutrimos el tango siempre y agarramos y hacemos astracanada con las melodías, y, y el bandoneo, que soy para que un tanguero vea como importante ahora un bombo con platillo, para nosotros es un lujo. Y que un tanguero, además, los... bueno, pero los tangueros se han ayornado bastante. Sí, sí. No es, sí, no es claro. lo mismo los que querían matar a Piazzolla y a Goyeneche que el tanguero de ahora que te no, baila cualquier claro. cosa, se agarra y baila. No, no, claro, claro, claro, claro. Pero bueno, es eso, digo, por ahí. Pero ustedes ah. son muy puros también en, en esas experimentaciones, esos loco porque son, son... A ver... Por ponerte un ejemplo, yo estoy medio, ra... a mí me gusta ver los festivales de folclore, ¿no? Pero ahora sí. miro, y los grupos de folclore todos parecen una especie de Rolling Stones descontrolados, con tres baterías, ocho bajos, ah, sí, sí, y, el sí, folclore... como... y tipos que saltan y están como locos. Y el folclore sí, sí. argentino, por lo menos, siempre tuvo como característica la sobriedad. Sí, sí, ¿Viste? Sí, sí, Tenía claro. esa cosa del gaucho solo en medio del campo, ¿no? Sí, claro, este, claro. y en cambio la fusión que hacen ustedes tiene como esa energía rock and rollera tiene y al mismo tiempo tiene, y al mismo tiempo tiene río de la plata tiene murga tiene claro. tiene el acordeón tiene el bandoneón no y básicamente tiene que ver con eso con la música rioplatense los ciudadanos lo, el, los sonidos que son nuestros eh, de repente yo te decía eh, en algún momento había gente eh, esto hay grupos que buscan como un sonido más power eh, nosotros muchas veces me han preguntado músicos colegas bueno ponen una batería o más percusión que tiene que ver con usted con, con el género por ahí del carnaval y yo digo no no por ahí no necesitamos una batería al contrario nosotros le damos importancia a este instrumento como digo no el bombo con platillo una percusión chica con el redolante los fuelles que tienen que ver tanto con nuestro sonido sí sí sí eh, de hecho bueno este sábado como en algunos shows vamos a poner algunos vientos que son eh, invitados porque no la formación no cuenta con vientos, con bronces, pero bueno, en algunos shows nos acompañan y vamos a poner, pero no abusamos de eso porque el sonido tiene que ver con lo con, con esto, con, con, lo, con lo porteño, ¿no? yo me siento muy, con el fuelle, me siento como que estoy, eh, nada, abro el fuelle y es eh, eh, Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Y... hay que tocarlo bien, que es otro tema, eso uh -huh. lo discutimos, pero, bueno, eso, pero el, el toca sonido bien. lo tenemos. ¿eh? Es portuario el fuelle. Claro, ¿tú te acordás exacto. de una banda de los 80 que era la Le Negres que los Gallos Negros, que era una banda francesa que de donde se copió Mano Negra después? Claro, sí, sí, tenés Tenía también no. un sonido de acordeones y percusión, Claro. que después claro, se, claro. se murieron todos, fuera la época de la heroína fuerte en Europa. No, no, claro, hubo camadas que no sobrevivieron. Claro. Este, no. Pero me recordó esa banda que era maravillosa. Y tenía como una impronta, no parecida, pero analógica, digamos. O sea, como dos plantas nacidas en continentes distintos. Sí, sí, sí. Y también nosotros en el repertorio, digo, aparte de con las milongas, las murgas, que sobre todo son... Nuestra, eh, de repente tocamos un bolero, pero el bolero también tiene que ver con nuestra década, la década del 50, el 60. Sí, totalmente. Que, que era muy también... Nada, aparte de la música... Y acá Creo tenemos que... un Chico Novarro que es un claro es supuesto. un autorazo de bolero no por, favor. por supuesto por supuesto sí sí así que nada lo hacemos medio rio pero es un bolero al fin sí, sí. este <risa> los, hermanos bolero, espósito, ¿no? los hermanos de expósito los hermanos de depósitos han compuesto grandes obras de tango eh, han sido compositores de bolero también hay una cantidad terrible de boleros hechos por ellos ah mira vos ¿sí? entonces digo jugamos con es con esa con esa cuestión de ciudadana y desde lo sencillo porque consideramos que no nada Eh, somos eso lo que está en el escenario los integrantes somos arriba abajo eh, nada disfrutamos mucho de tocar y de, y de la compañía permanente de la gente esperemos ahora el 8 que que vaya mucha gente a, a Buenos Aires Club tenemos la suerte también de que nos acompañan un montón de personas en los shows así que en épocas críticas como la que vivimos lo sí, celebramos lo celebramos muchísimo porque digo la gente se esfuerza por pagar esa entrada ir Este, y nada, y eso nos motoriza a nosotros para seguir, porque esto de tener el DVD también, de poder vender el material Y sostener la banda, ¿no? Porque eso es lo que nos hace ir para adelante ¿Cómo se Y la compañía, sobre todo la compañía, nosotros tenemos esa cosa que el público ¿no? es, es como muy fiel Como todos los públicos, ¿no? De las bandas, pero digo, para nuestro género es, es muy loco, digamos, lo que hacemos nosotros ¿no? En algún punto parece el, el, el público de rock. Pero esa, ustedes... Exclusividades. Sí, hace, hace unos días que vamos a preparar hoy le quería proponer a Nati un especial algún día sobre el príncipe Gustavo Pena, sí, el uruguayo, el personaje. Uruguayo, ¿no? Sí. Y hace sí, poco sí, escuchaba sí. una entrevista y él contaba que un pibe le preguntó cómo se hace, cómo se hace para llegarle a la gente. Sí. Y él dijo, primero te tenés que llegar a vos mismo. Cuando claro. vos ames lo que haces, te encante sí. lo que haces, esa energía es la que hace que la gente se acerque. Claro, Le tiramos como una fórmula así de alquimia, no de Gandalf. Claro, tal cual, tal vos cual. Vos tenés sí. que estar enamorado de lo que haces, esa es la energía que va a hacer que el otro venga a escucharte. Totalmente, totalmente. Es creer en, en, en uno mismo, y es creer en el proyecto, es creer, es creer en la música, es creer en el carnaval, es creer en la murga, o sea, para nosotros es eso. Bueno. Este, tal cual. Nati, ¿algo más? No, solo le quería decir a Dani que nos invite a todos a dónde tocan, a qué hora, y bueno, nada, vamos a ir todos para allá. Bueno, este sábado, eh, sábado 8 de diciembre, de diciembre a las 20 horas abren puerta en el Buenos Aires Club, que está en Perú, 571, pueden adquirir hasta ahora las entradas, eh, por... estamos con la tecnología full, ¿ah, otro todavía, <risa> www.tuentrada.com lo pueden, pueden sacar ahí entrás, eh, on, on online, online, oh, bueno, bueno. bueno Online. Eh, online. Esa no, oh, este... no tiene wifi. Yo no tengo claro, wifi, Dani. O hay una bicicleta con el carrito adelante. Sí, sí esto es todo lo nuevo para nosotros. Lo otro es, es lo que nos queda cómodo. Eso es de la venta online, todo eso un quilombo. Dani, voy? yo se la pedí a Seba <ríe> Corso, imagínate que la tecnología no llegó a mí todavía. Claro, eso te iba a decir, tira, y si, si no, digo, eh, a todos los integrantes de la banda amigos que tengan, se comunican con cualquiera de ellos. Y le, le, a, a su García Arena, amigo, amigo A su, claro. su García Arena, amigo. Como dice el Flager, claro, así que... Nada, los esperamos el 8, este, esperamos tener un, un lindo cierre de año. Así que ya festejas, nada, es importante eso. Y bueno, muchísimas gracias, Dani. Y vamos este, a comentar el recital después. Vamos a comentarlo porque voy a estar bueno, allí. Dale, y, cómo no, y ahora salir. vamos a pasar un tema que a mí me encanta de ustedes sí. instrumental, que es Corte Gillet, oh, bueno. que es gran tema. Bueno, bueno. Así que muchas gracias, gracias. Muchas gracias, Dani. Dani. No, gracias por llamar y por, por el espacio. Hasta luego. Chao, Con una guarnición de palma, viejo, es el que lo Carnaval. Donde el soñador se atreve a ser soñado y el sueño te propone despertar. Filotea tenía que tomar una decisión importante. ¿Me tiro o no me tiro? Miró para abajo. Ugh, ¡Me da vértigo! Volvió a mirar ¡Ah! Se dijo a sí misma Filotea, coraje Juntó las manos Cerró los ojos Apretó la respiración Tomó impulso y No se tiró ¿Qué hago? Se puso rodilleras, muñequeras Zapatos de corcho Un almohadón en el traste Ahí voy Un, dos t No fue Es tan alto y si me estrello, necesito más protección. Se puso un chaleco neumático, un casco, un paracaídas en la espalda. Lo último fueron las antiparras. Entonces sí, pegó en bion y... Cayó planeando sobre la vereda sin romperse nada. Las hojas, como filotea, siempre exageran un poco, pero al final, en el otoño, se animan y caen. De Emma Wolf, Filotea. Twitter, Instagram, Facebook, Flickr, Reddit, en Feria Americana, las últimas noticias directamente de fábrica. Nati Ponce, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos algo medio urgente en cuanto a noticias, ¿no? Y nos va a quedar algo para la semana que viene que después lo voy a comentar. Sí. Eh, rapidito, tenemos un llamado de Gastón de De Paso Cañazo que nos va a contar qué estuvo sucediendo en el club donde ellos ensayan y qué pasó en la última presentación que tuvieron. Hola Gastón, buenas noches. Buenas noches Nati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, contamos un poquito brevemente qué es lo que pasó este, con el club, cómo lo recuperaron los vecinos, qué están haciendo. Sí, eh, el club es un club social que queda en, en el medio, de, en el corazón de Soldati, que es donde se oriunda la Murga. Eh, es un club que venía con bastantes falencias en cuanto a la representatividad tanto del barrio como también con cuestiones burocráticas y, y, y otras cosas. Eh, estaban bastante dejadas muchas actividades y nos juntamos todos los participantes de las actividades y justo cuadró de que, bueno, un poco de presión popular hizo que se, se termine yendo la gente que estaba y recuperamos el club tanto como para el barrio, como para, para los vecinos y para, para todas las actividades que veníamos desarrollándonos ahí. Es el mismo club donde se hacen los fiestazos, que hace siete años que venimos haciéndolos y es un evento eh, murguero que, que venimos manteniendo ahí. Y nada, eh, un poco de, de, de laburo ahí social, tanto desde de la murga como de las otras actividades que hay patín, fútbol femenino, fútbol salón, boxeo, eh, un poco de todo. O sea, y contame ¿qué, qué es lo que había pasado, que fue esto fue para carnaval, ¿no? Lo, lo que había venido a la policía y se suspendió, el, el, el fiestazo era, ¿no? Eso fue en el fiestazo, en el fiestazo de agosto vino la policía y suspendió el evento eh, porque nos informaron de que había una clausura, la cual no sabíamos, y pertenecía a la administración anterior, nunca la levantaron, nos alquilaban igual el salón, Debo manejos bastante turbios en general, que hicieron que, que también nosotros nos agrupáramos, empezáramos a hablar con las otras actividades, cuestión, cosa que no pasaba, o sea, no nos conocíamos la cara a pesar de interactuar todos los días y hoy es un espacio en el cual podemos todos convivir y tratar de laburar por el bien común, que es el, tanto el club como, como el barrio. Bueno, pero este encontronazo con la policía hizo que despierten un poco y puedan organizarse de otra manera. Totalmente. Eh, creo que fue uno de los puntapiés que, que, que, que nos dio la posibilidad, digamos, de, de, de pensar de que no, no, no iba para más. ¿Hola? ¿Se cortó? O yo no lo escucho. Bueno, se, se cortó Gastón, eh, quedó ahí medio ahogado, nos estaba contando la problemática que tenían en el club de, de soldati y que hacen las fiestas, y bueno, le decía que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Este encontronazo con la policía hizo notar esta clausura que no, no había sido comunicada por la administración anterior. ¿Está, ¿Está en línea? Estamos recuperándolo a Gastón. Hola, Gastón. Claro. ¿Qué La, pasó, ¿tú te, la tecnología no está con nosotros. <risas> la tecnología no está con nosotros, muy bien dicho. Bueno, nos decías entonces. Sí, que, que digamos, eso fue el puntapié para que podamos eh, pensar en que, que, que no daba más lo, los manejos que venían teniendo de, desde el club. Y surgieron cosas muy buenas, como agruparnos entre todas las actividades, conocernos las caras, vernos y, y, y, y decir, bueno, tenemos que, que tomar el club como, como referencia. Y, y bancarnos entre nosotros Empezaron a salir actividades en conjunto Ahora el 16 de diciembre Hacemos un campeonato De fútbol que eh, Están todos invitados a venir eh, con, Vamos a trabajar todas las actividades Y eso va a ser para el club Porque así como lo recibimos De repente empezaron a venir Vencimientos de cosas Y un montón de cosas Que había que, que generar la plata Para poder pagarlas Y entonces, bueno, cada actividad empezó como, como a, a proponer cosas y todo el resto de las actividades apoyar esas actividades pro, propuestas. Bueno, eh, buenísimo, Gastón. Entonces, eh, cada actividad que tengas, por ejemplo esta de, de, de, del, del fútbol, nos vas a avisar, nosotros la vamos a difundir y vamos a estar todos junto al club para que siga creciendo. Muchísimas gracias, Nati. Saludos a todos. Muchísimas eh, gracias, Gastón. que que siempre que, que sean parte de la cultura popular y, y que, que es un espacio que promueve tanto la cultura de los barrios como, como la cultura popular en general, la murga y todo, así que muchísimas gracias a ustedes por, por darnos voz. Bueno, de eso se trata, estar entre todos y ir para adelante. Muchas gracias Gastón, Chao Gastón. seguimos. Nos vemos, hasta luego, buenas noches. Nati Ponce. ¿Qué pasa? Si nos, nos caemos del programa, se nos acaba el combustible, tenemos Ay, que buscar un lugar donde aterrizar y nos queda fines. muchísimo material. ¿Vio, vio que yo le dije, este siempre está con que no, no llegamos, no llegamos, voy a llevar unos temas de más, voy a, pero no llegamos, llegamos, eh, pero nos falta un montón. Así que dígame usted, ¿por dónde vamos? ¿Vamos a Gacetilla? Vamos a la Gacetilla, Vamos sí. a la Gacetilla directamente para invitarlos a que este fin de semana hagan cosas, que salgan de sus casas. Así que tenemos Ahí vamos. para... El viernes 7, o sea, C, mañana. Este, a partir de las 18 horas, festival popular de tango y murga en Avellaneda. Festival de tango y murga en Avellaneda. A hace, que señora, señora, el festival de tango y murga en Avellaneda. Ah, sí, lo tenía que presentar. No, no, usted diga <risa> eso luego el altoparlante. <risa> ah, bueno, listo, usted es el altoparlante. <risa> ah, eh... Alto altoparlante, no ah, autoparlante. Bueno, no importa. Altoparlante. Es entrada libre y gratuita, ¿A ¿usted que le gusta eso? Entrada en el... libre y gratuita, ¿A ¿usted que le gusta eso? En el Centro Cultural Matute Sarmiento y ja -ja ¿así, o sea, se no se así se dice. Cajarabiche, así se dice. cara ceviche <ríe> En Gerli. Claro, no sé pronunciar porque está re lejos de mi casa. Sí, sí. También tenemos para el 7 de diciembre mañana... Preparen eh, el 7. Atrevidos por costumbre. Atrevidos a las 18 por costumbre horas. a las 18 horas. No me pise, señor. Van a estar tocando la legislatura porteña, quien los declaró. Hoy estaba contando Matías. Este, de interés social y cultural para todos y todas. Este, tenemos también para mañana a las 21 horas la tía Nati va a ir con entrada al sobre Impronta Sur. Este, y la, la gente paga por ver a Impronta Sur o Obvio. a la tía Nati con la entrada Escúcheme, cuando le dan el sobre no vaya a poner una feta de salame como se hizo en el 2001 Porque eso no va, hay que so, poner No plata. hago eso, yo siempre voto <ríe> Bueno, eh, Impronta Sur en la trama Espacio Cultural que queda en México 1500, lo sé nombrar porque está en el barrio de Montserrat y es capital y yo me muevo por ahí <ríe> <ríe> Este Junto <fúfugua> a Aida Zamba Este, <ríe> tenemos también la fiesta Freu a partir de las 0 horas en Pringles 12.49. Va a haber stand-up, stand de remeras y DJs invitados. Y tocan como artistas invitados los chicharrones cumbia que ahí también hay un par desparramados de los inevitables de flores. Este fin de semana también está la noche de las casas de provincia, ¿Mm? se así se arriman a ustedes, fíjense, yo no anoto nada en realidad, mi compañera es <risas> la que hace bien las cosas, pero sé que en la noche de las casas de provincia es que hay comida, espectáculo, bebida, un poncho por acá, un charango dónde? por allá, y en las casas de provincia, no lo bueno, estoy diciendo, de, de Jujuy, San Juan, Mendoza, Córdoba, ahí Misiones, va. Él tiene todo anotado en Santa su cabeza. Fe, entre ríos, corrientes, bueno, tenemos para el sábado 8, 8 también. Río en, Negro. Y sigue nombrando todas las provincias y de la marina. Argentina. Son argentinas. Festival de fin de año de la Asamblea de Flores. Va a Guerra estar la fuego. Feria de la Economía Popular. Va a haber la entrega Otra de... Otra vez va a ir a la Feria de la Economía Obvio, Popular. Obvio, voy a Nos comer a una bondiolita. Eh, va a estar la entrega de diplomas del Bachillerato Popular 20 de Flores. Va a haber artesanos y productos regionales. Es, va a haber espacio infantil, buffet, sorteos y más. De 17 a 22 horas, entrada libre y gratuita. Usted va y le entregan un diploma. No, yo ya egresé hace mucho tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más? También tenemos el cierre del año de los Arenas que nos invitó recién Dani Lajan en Buenos Aires Club Perú 571 San Telmo. Y para cerrar tenemos La Insoluble en Oeste Rock que ellos también nos eh, están ahí esperando para que vayamos a hacerle una pequeña nota a su sala insiste, de ensayo. Insiste, insiste que me va a convencer. En República de Portugal, 3.123, Estoy Casanova. En Casanova. Ah, la papá, entrada, papá. 150 pesos. Bueno, aquí cerramos. ¿Usted tiene algo más para la acetilla? No, no, no. Nos queda para, la, nos quedó colgada la bolsa de trabajo y para las noticias la semana que viene el informe sobre los desaparecidos en la fábrica Ford. Este, a veces hay que ponerse serios ponerse serio bueno, ¿no? la y que justamente viene. en el 78 cursé el primer año industrial en la fábrica Ford y tengo algo para comentarte lo que se Muy sentía bien. en ese lugar nefasto Este, y por ahora nada más, terminamos bueno, entonces con este giro, esta pirueta de Carlos decimos Naval. que la semana que viene tienen que escuchar y llamarme y mandarme regalos porque voy a festejar mi cumpleaños o oh, vivo. Vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí. En este horario. En este horario. Bien. Festejando. Hasta la semana que viene Hasta que festejamos que viene. el cumpleaños de Nati Ponce en vivo, en Radio Presente. Besitos.